La Cooperativa de Agua de Olmos brindará atención odontológica gratis. La Facultad de Odontología de La Plata brindará atención de salud bucal a la comunidad de Olmos los martes y jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el consultorio de la cooperativa ubicada en Avenida 44 y 195 BIS. Les interesades, mayores o menores, solo tienen que llevar su DNI, barbijo y pase sanitario y los menores ir acompañados por un mayor. Las casetas del niño continúan exigiendo el regreso del transporte. la familia se movilizarán el viernes a la mañana al municipio para reclamar por el regreso completo del transporte. Escuchamos a Lourdes, madre de la casita. Que ayer había trascendido un mensaje vía WhatsApp solamente a las encargadas de casa del niño eh, diciéndoles que a partir del lunes 16 iban a haber nuevamente en transporte, pero únicamente en el horario del mediodía. Dejando en banda el horario de la mañana eh, y el de la tarde. Eh, nosotros queremos que el transporte vuelva y lo tengamos como lo hemos tenido siempre. Porque eso nos permitía a nosotros a las 7 dejar a los chicos en casa del niño y ellos se encargaban de llevarlo a la escuela después de haber desayunado. Esto hace que supuestamente los retiran de la escuela. No sé cómo van a controlar, cómo se llevan los chicos así, eh, pero no es lo que nosotros estamos pidiendo nosotros queremos que sea tal cual siempre lo hemos tenido no que nos den la mitad del servicio en el horario que a ellos eh, les parece y como a ellos les parece eh, porque el derecho estamos hablando que es un derecho adquirido eh, y tal cual los derechos no se quitan no se recortan nos pueden mejorar los derechos dar más derechos pero no quitarnos los derechos ya adquiridos ya tenidos o que tengan un servicio que informa Más cerca. más cerca. Avanza el proyecto para que el tren universitario pase por San Carlos y Los Hornos. El presidente saliente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, se reunió con representantes de transporte de la provincia de Buenos Aires para discutir el proyecto que expandirá el tren universitario hasta Gambier, un barrio de San Carlos y Los Hornos. Cabe recordar que semanas atrás se iniciaron los trabajos para completar el primer tramo de la obra que llegará desde el Policlínico de San Martín hasta el Hospital San Juan de Dios en 26 y 72, sumando 3,8 kilómetros de vías. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.